Ecos del pasado. Y nos trasladamos hoy a las afueras de Sevilla en Ecos del pasado, como siempre, con Laura Facolara, la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y ahí encontramos en las proximidades de Sevilla el cortijo del coronil. ¿Qué es esto? Bueno, eh, la Fonoguilla, que es conocida como el cortijo del Coronel, es una típica hacienda indiana. Eh, personas que en su momento hicieron fortuna pues, en las indias y que luego volvieron, regresaron y montaron su propia hacienda, su propio cortijo. ¿no? En este caso cuenta la leyenda que ahí vivía una señora descendiente de un indiano, que además debía ser aficionada a la magia negra, a los rituales, a incluso a echar las cartas. Y esta señora, pues como todos los cortijos de la época, evidentemente tenían pues sus eh, cuidadores, tenían la gente, los capataces que cuidaban de la finca con su familia respectiva viviendo allí. Y en este caso, eh, la tragedia o, o, o lo que luego ocas ocasiona los secos lo provoca precisamente este capata. Es... Este buen hombre, perdona. Te decía que es una historia tremenda, eh, la de este señor. Pues sí, la verdad es que el señor por lo visto no tenía muy buenas pulgas y lo que ocurre es que tenía una mujer y dos hijas, una de las cuales además estaba impedida y no podía apenas moverse. Y, y, bueno, este señor, este señor, por lo visto, su mujer, eh, tonteaba o era pretendida por el señor de otro cortijo vecino. El caso es que en una de estas, eh, este hombre se entera de, de esa especie de cortejo que existe entre su mujer y el vecino del otro cortijo, y en un ataque de, de celos y de ira, decide ir al otro cortijo, lo incendia, regresa a su casa, mata a la mujer, mata a la hija impedida, a la otra hija afortunadamente no se encontraba en ese momento en la hacienda, y luego él se cuelga. Esto es el detonante eh, de lo que luego ocurre en ese lugar. Menuda historia la de este personaje y, en cierto modo aunque se destruyó por completo hace unos años ese cortijo, dejó de existir, pero lo que no dejaron de existir fueron esos ecos, una historia tan tremenda quedó grabada de alguna forma. Bueno, el cortijo no es que se destruyera, el cortijo sigue en pie, evidentemente denostado por el paso del tiempo, lo que ocurre es que se deshabilitó, es decir, a los años sesenta dejó de ser, de ser útil la familia que lo tenía en su propiedad, Uh, dejó de utilizarlo, lo dejaron que se fuera, pues con el paso del tiempo evidentemente destruyendo el solo y, y además a raíz de los fenómenos que no se daban, eh, incluso hubo intentos de rehacer y, o de construir algo en su lugar y se dejó estar precisamente porque no pasaban de ocurrir cosas dice la leyenda que se veía pasar la sombra de, de este hombre, del, del guardés de la finca, de Capataz y que además se oía los lamentos y las voces de la hija y de la mujer muertas a, su, a, a manos de él De hecho, ahora os explicaré un poco la, la investigación que nosotros desarrollamos allí. Claro, porque hace un, tan solo unos días estuviste allí con varios grupos en, de investigación intentando ver o intentando escuchar oír si lo que mucha gente ha declarado en estos últimos tiempos es real o no. Se han quedado esos ecos ahí, si se si, siguen produciendo fenómenos. Efectivamente, fuimos con la gente de investigando Sevilla y con la gente de Objetivo Paranormal, dos grupos que además trabajan bastante bien lo que es la zona de Sevilla y con ellos nos acercamos allí y fuimos la verdad, que con toda maquinaria, incluso maquinaria que yo no tengo, pero que ellos se sí utilizan y que vale la pena, porque da resultados, cuando dais resultados, son resultados realmente muy llamativos, fuimos pues, la Spirit que todo el mundo ya conoce, con el Rempot, el Melmeter, eh, fuimos también con el EDI, pero luego fuimos con un termómetro muy curioso, porque la gente se ha acostumbrado a, a los detectores de temperatura tradicionales al uso, y en este caso es uno que emite un haz una de luz de un color y que cuando algo pasa por delante y evidentemente cambia la temperatura, el haz de luz cambia de color, con lo cual permite ver de forma muy muy tácita lo que está ocurriendo a nivel de, de caída de temperatura. Y lo que es más divertido, fuimos con la Kinet. La Kinnet, para aquella gente que alguna vez ha seguido, por ejemplo, Cazadores de Fantasmas o estas series americanas, sabrá que es una máquina que surge hace cuestión de... no llega a diez años, ocho o nueve años, A raíz del primer modelo de la Xbox. La famosa Xbox empieza a detectarse, en el primer modelo que hubo, empieza a detectarse un error de juego, en el cual, por lo visto, aparece un segundo jugador inexistente. La gente se queja, eh, la gente de Xbox recita algunos modelos del mercado, empieza a analizar el problema, decide no volver a hacer ese modelo y el siguiente modelo que saca rectifica ese supuesto error... Digamos que añadiendo eh, más vectores, de forma que eh, lo que detecta la máquina pasa a, a ser más complicado. ¿vale? O sea, La máquina, digamos que en un primer instante lo que detectaba era quizás un volumétrico, detectaba simplemente volúmenes, bien fueran volúmenes de personas reales o volúmenes de algo que no ves. Cuando se dan cuenta de que el, el error eh, viene por ahí, lo que hacen es añadir pues otra, otro parámetro para que ese error no se dé. Pero la gente que se dedica a la investigación paranormal se dan cuenta que lo que detecta la máquina precisamente es lo que es, que son fantasmas. Con lo cual habilita el programa de la Xbox cambiando ciertas coordenadas para eh, poder hacer un detector realmente de entes eh, no visibles. ¿Qué es lo que vemos en pantalla? Pues muy fácil. Cuando utilizamos la Kinet, eh, digamos que la pantalla se divide en tres. Una primera pantalla donde vemos la imagen normal en visión nocturna, lógicamente, porque la mayoría de investigaciones se hacen de noche y se hacen eh, intentando no perturbar la nocturnidad para poder ver sombras que a veces no la veríamos. Una segunda pantalla donde vemos el 3D, es decir, vemos volúmenes. Y una tercera pantalla que es la curiosa, que es, eh, es una pantalla negra donde aparecen como en vectores, en rayas de color verde fosforito, las figuras, completa, siempre a ser una figura completa, no una figura sentada, no la detecta la máquina, en movimiento. Es decir, cuando hay una persona de pie delante de la máquina, que además mueve un brazo, mueve una pierna, la máquina detecta, simplemente con palitos, que hay una figura humana. Pues bien, aparte de que todas las maquinarias durante la investigación saltaron de forma espectacular, yo diría yo, yo creo que es una de las veces que he visto más actividad en un sitio... ...el EDI no paraba de saltar... ...el REMPOT, el MELMETER... ...el termómetro... ...en varias ocasiones pedimos a lo que fuera que había allí... ...que por favor pasara por delante del termómetro... ...y efectivamente lo hacía ipso facto... ...y cambiaba la luz de color... ...también detectamos a través de la Spirit Box... ...a los tres entes que hay... ...es decir, empieza nuevamente lo que ocurre... ...lo que te dice la gente que va a investigar allí... ...es que suele empezar hablando la niña y la mujer... ...de forma muy amigable... ...con ganas de comunicarse... ...hasta que aparece el hombre... ...cuando aparece el hombre se oyen gritos... ...se oyen lamentos... Las dos mujeres desaparecen de escena y lo único que hay es una voz de alguien muy rudo, muy vasto, con muy pocas ganas de hablar, que además te dice vete. Y es un poco lo que nos pasó a nosotros. O sea, tuvimos los, las tres fases. Primero hablar con las mujeres y luego aparece este señor que nos quiere echar y que a partir de ahí la conversación se convierte realmente en una discusión más que en una conversación de un diálogo. O sea que y bueno, sí, eh, te decía no, no. Laura que esto que viviste ahí con la Kinet y con todo ese equipamiento, fue un contacto eh, con esas entidades, con lo que sean, con Eh, esos seres pero un contacto inteligente es decir no lo eh, no lo captabais eh, sino que eh, tenéis algo más eh, tenéis una comunicación sí, sí. inteligente no fue Absolutamente. como coger una película y coger un fotograma no no formabais no, no. parte de esa película en ese caso o sea yo te diría que hay veces que sí que hablamos de impregnaciones de cosas que están ahí de forma estática y van repitiéndose en el tiempo como un holograma en este caso puede que haya un componente también holográfico es decir puede que haya una parte pues, del dolor que hayáis sufrido que se repite de forma cíclica, pero sí que es cierto que hay unas respuestas inteligentes, una interacción inteligente con tres entes que están allí. Y como te decía, lo más espectacular fue el uso de la Kinet. Hubo un momento en que dos de nuestros componentes del equipo estaban sentados y eh, la chica dijo detrás suyo ir como una pisada. En ese momento estábamos probando la Kinet y evidentemente no aparecía nada delante de la Kinet. Simplemente estamos haciendo pruebas pues, conmigo para ver que la Kinet funcionaba correctamente. Son pruebas que hacemos siempre para ver que la tecnología no falla. Eh, y que da lo que tiene que dar, evidentemente, pero al oír ese ruido detrás de la chica yo le dije a una de las del equipo «Oye, gira la cámara, enfoca detrás de ella porque igual hay algo ahí». Y mira por dónde, entre donde estaban sentados estas dos personas y la columna aparece una figura perfecta que cuando ve que la detectamos empieza a moverse de forma nerviosa, sin saber bien bien hacia dónde ir, como diciendo «me han pillado», pero que acto seguido empieza a responder a nuestras interacciones. Es decir, nosotros le decimos «por favor», Eh, puedes levantar la mano y ves perfectamente en la imagen que tenemos que la el registrada cómo lo que sea que hay ahí detrás levanta la mano, la vuelve a bajar adelántate, se adelanta retrasate, se atrasa hasta que llega un momento que mmm, la chica que estaba sentada delante entra un poco en pánico, porque sinceramente hay que entender que oyendo ruidos detrás y viendo en la pantalla que tienes delante, que tienes algo detrás tuyo, pues la situación es un poco incómoda, la chica al final ya se asustó un poco, se levantó y al levantarse, eso lo que fuera que había ahí detrás, aprovecha y desaparece detrás de la columna. Pero y... se captó perfectamente. Y así con esa experiencia, con esa huida detrás de la columna, finalizó el contacto. Bueno, a partir de ahí, evidentemente, ya empezamos a recoger, porque todo está a las 5 de la mañana y estábamos todos ya muy cansados, pero hay que decir que los resultados, tanto de psicofonías, de Spirit, todas las maquinarias y lo de la Kinet fueron especialmente espectaculares. O sea, hay que decir que es un sitio con, una gran, con un gran nivel de actividad y, además, con resultados eh, francamente notables. Bueno, una historia, la verdad es que pone los pelos en eh, la punta, pero que ha sucedido hace tan solo 15 días eh, en las eh, proximidades eh, de Sevilla? En este cortijo tremendo, un cortijo en donde ocurrieron cosas eh, horribles, eh, pero en donde siguen ocurriendo ahora mismo cosas eh, que no tienen explicación. Ahí ha estado Laura Falcólar hace muy poquito tiempo con todo su equipamiento intentando averiguarlo. Las hipótesis que cada uno ponga la suya... Esto es eh, lo que hemos contado, en la experiencia es real, Laura Falcolara nos lo ha contado aquí, una experiencia tremenda, una experiencia que hay que tener valor para contarla y para, para vivirla, hay que ser un poquito frío, por un lado eh, hay que ser un poquito sensible para vivir esas experiencias, pero a la vez eh, para contarlas hay que mantener esa distancia, ¿no? ¿Cómo se consigue esto, Laura?, Bueno, eh, yo creo que cuando llevas mucho tiempo metido en el mundo de la investigación paranormal, eh, ya, ya, ya te habituas, ¿no? te habitúas uh -huh. a los ruidos, te habitúas a, a que aparezcan cosas, a que ocurran ni cosas. Eso no significa que a veces no te puedan sorprender o a veces no te puedan asustar. Pero yo siempre digo lo mismo, a mí no me asusta más que si me apareces tú detrás de una puerta, no te espero y me pego un brinco, evidentemente. Pero no porque piense que no van a hacer nada. Yo siempre he sido de opinión que hay que tener mucho más miedo de los vivos que de los muertos. Exacto. Que seguramente pueden hacernos más daño. Hay algunos muy malos, muy malos. Pero no, no ese que aparece detrás de la columna, aunque sea yo, yo mi... <risa> Laura Falcolara, la presidenta de Prisma Publicaciones, como siempre, un placer, muchas gracias por acompañarnos, gracias a vosotros una